El espectro de Wood, Dominguez Christopher, Agosto 21, 2014 No es la primera vez en la historia literaria en que el fantasma de la globalización amenaza la estabilidad de las literaturas nacionales. Hace dos siglos, al fracasar en España y en Rusia el Imperio Universal de Napoleón, a viejas naciones les tocó la ilusión de renacer a través de un genio literario que consideraban original, propio, intransferible. Un movimiento internacional como la Ilustración, que borraba fronteras, fue sustituido por otro movimiento internacional, el Romanticismo, que las creaba. Esa metamorfosis puede fecharse en 1810, cuando Madame Esther publica De Alemania, crónica de sus correrías intelectuales más allá del Rhin, en un país medieval que entonces era exótico y carecía de estado nacional. Gutter lanzó en 1827 aquella frase civilina sobre la necesidad de los anemanes de someter su genio original al imperio de la literatura mundial, frase de la cual parte Jerome David, profesor en la Universidad de Ginebra, en Spectre de Gutter, Le Metamorphose de la Literatura Mundial. 2011 libro en curso de traducción a otros idiomas y en el cual se plantea de manera amena qué demonios quiso decir el poeta residente de Weimar y cómo nos afecta su dicho a los ciudadanos del actual planeta literario escrito en forma de un diálogo entre dos personajes uno viejo ligado al mundo del 68 y sus revoluciones teóricas y otro más joven Nativo de la red y de las tabletas, espectro de Guta nos invita a viajar con ese par a través del espacio, visitando a Guta en Weimar en 1827, a Marx 20 años después en Bruselas, a Richard Green Moulton quien difundió desde Chicago y en 1911 el concepto didáctico de World Leadership, a Maxine Corky y a otros escritores revolucionarios, quienes desearon sovietizar las letras universales en el petrogrado bolchevique en 1918, y a Erich Auerbach, exiliado en Estambul durante la Segunda Guerra. El desenlace ocurre en la feria de Frankfurt. Los de la conversación se topan con un inefable e ignaro agente literario a quien entrevistan en su calidad de demiurgo de la globalización editorial. Antes han discutido directa o indirectamente con los teóricos actuales del concepto de literatura mundial, como lo son Pascal Casanova, Franco Moretti y David Den Ross. «Distiguta», de dice David al estudiar sus frases sobre la literatura mundial, «reina la ambigüedad si debe entenderse al conjunto de todos los libros o solo a aquellos que encarnan ciertos valores». Fueron más bien sus lectores, más que él mismo, quienes interpretaron a su Bey-Literratua como una doctrina humanista. Aunque desde luego a Guta no le habría molestado esa acepción. Él le estaba dando respuesta, según dice David, lo afirman duplicados los personajes de su libro, a la pregunta que se hacían sus paisanos en buena medida prealemanes de cómo devenir en clásicos y llenar la noción de universalidad que era en ese entonces muy francesa. Kutte consideraba la literatura mundial como una masonería internacional y aspiraba a que los desperdigados e inseguros escritores de su lengua se iniciasen en ella. Los invitaba, como diría Paz, a ser contemporáneos de todos los hombres. El siguiente avatar de la literatura mundial está en el Manifiesto Comunista, 1848, de Marx y Engels, donde se dice literalmente que el mercado mundial convirtió en patrimonio común de todas las naciones lo que antes era producción intelectual de cada una y formó con las antiguas literaturas nacionales y regionales una literatura universal. David, al parecer un Ve con simpatía esa frase, yo también, por cierto, y rechaza una comprensión meramente aritmética del asunto, una suma de productos locales, elucubrando que Marx se estaba refiriendo a la literatura en su sentido más amplio, es decir, a una cultura general que gracias al mercado se convertía, para bien y para mal, en una atmósfera común a todos los hombres. Marx, como profeta de la globalización, según David, habría utilizado de haber vivido en el siglo 20 o en el 21 como sinónimo de literatura mundial a los medios masivos de comunicación o a la red, todo lo contrario es soñada por Goethe. Pero en ese sentido inexorable, la globalización es ilustrada, antiromántica y marxista, enemiga de las literaturas nacionales. Es imposible, elucubro yo a mi vez, que un escritor conectado a la red sea nacional degradado o sublime, es mundial. A Auerbach, otro de los oráculos interrogados en Espectros de Guta, le daba horror la universalización de la trivialidad y sus temores, compartidos por la escuela, que no por la feria, de Frankfurt. Pareciera surgir de varias horas de navegación en la red, aunque el autor de Mimesis haya muerto en 1957, Ese esperanto tan temido ya llegó. Para dominarlo, espíritus ansiosos de universalidad como los bolcheviques de 1918 o los proyectistas estadounidenses de los Great Books idearon la mundialización de un canon que pusiera los libros adecuados en manos de los lectores planetarios. Para interpretarlo están las teorías de Casanova, Moretti o Dambrosh, que difieren esencialmente en si la literatura mundial invita a la tolerancia multicultural o impone a la periferia el gusto del centro. Se debate si la literatura, pese a todo, se sigue produciendo localmente y luego se exporta, o si todo es y siempre ha sido, pese a las denominaciones de origen y las envolturas típicas. La discusión habrá de pasar por la lectura incitativa de Expectus de Guta de Sherron David, quien asegura que la literatura mundial es un hecho objetivo. Eso no quiere decir, o no lo quiere decir en mi caso, que reconocer esa realidad ampare la difusión del estilo neutro, asexuado, higiénico, propio de las llamadas novelas de aeropuerto. Si hay un ejemplo de libro por antonomasia de la literatura mundial tal cual venderla, ese es Ulises de Joyce que sólo unos pocos ven, tan solo como un libro nacional irlandés. Fuente Domínguez Christopher, 2014 El espectro de Guita, 30 de septiembre del 2014, de Letras Libres